Señores, hablaremos hoy sobre la vida en las ciudades de la China durante la dinastía Han. No eh, sobre cualquier dinastía. La dinastía Han. Usted me dirá... Eh, bueno, la dinast las dinastías chinas son todas iguales. Incluso hasta puedo decir... Incluso los chinos son todos iguales. <risa> bueno, no lo sé. Aquí hemos hablado de algunas costumbres chinas. Pero muchas veces eran de épocas, lugares y hasta razas que no tenían que ver con esta de hoy. Por ejemplo, muy frecuentemente hemos hablado de Hancheu, eh, la ciudad que vio Marco Polo allá en el 1270, eh, una ciudad superpoblada, la más grande del mundo en ese momento. Bueno, hoy no, hoy hablaremos de otra época eh, anterior, este, el Imperio Han, que se desarrolló en el siglo III después de Cristo. Eh, bueno, sí, si de dinastías chinas se trata. Eh, para mí son todas iguales, pero por mi desconocimiento. ¿Me entiendes? Son todas iguales como... Son todas iguales las letras de un libro para un analfabeto. O para mí las dinastías de Dinamarca. ¿qué es eso? O las dinastías todas. O las todas dinastías iguales. todas, ya que no somos en dinastías muy duchos. Entonces... Digamos que, muy poco después de haber comenzado la era cristiana, incluso sin saber que había comenzado, no lo sabían los chinos, en realidad ni siquiera lo sabían en Occidente. <risa> Naturalmente. Había com comenzado la era cristiana y la gente tan fresca. Todavía <risa> <risa> tenían otro año, ¿no? Era, era muy complicado. ¿sí? Ni sabían que existía Cristo, calcule usted. El tipo estaba allí, con su padre, con la carpintería, no había empezado su prédica. Estamos en el año 15 de la y no sabemos nada. Claro. Seguimos contando los años desde el 750 y tantos antes de Cristo, eh, en adelante la fundación de Roma, y muy contentos. Y en la China igual. En la China usted iba. es es decir, imagínese. Sí. ¿eh? sí. Usted se trasladaba a, a la China, a la ciudad de Chang'an, eh, que era la que estaba de moda en esos años. Y preguntaba qué año era y le decían cualquier cosa a los chicos claro. o le decían lo que a usted le parecía cualquier cosa dada su proverbial ignorancia del idioma chino problema tenía los que por ejemplo cumplían 17 en el año 12 no de, de a partir de Efectivamente, era era ¿no? efectivamente por suerte que no, no sabían, vivido imagínense, años. imagínense si hubieran sabido <risa> la cantidad de giladas que se hubieran dicho, <risa> pero no empezamos a contar para adelante, nene, etc. <risa> por suerte estaban en total ignorancia. En esa época, más o menos cuando nació Cristo, un poquito después, hicieron un censo en el imperio chino. Hacer un censo en aquella época era muy difícil... Sobre todo en la China. ¿Por qué sobre todo en la China? No por falta de funcionarios ni de organización, sino por sobra de gente. Siempre fue más difícil hacer un censo en la China que en San Marino. <risa> Bien. Este censo del imperio, cuyas cifras tengo aquí, recién llegadas. Las terminaron ahora. Las terminaron ahora. Tuvimos mucho tiempo hace, para procesarlo. Hace 10 minutos tocaba el último Arrajó, tiempo. entonces 12 millones de hogares. O sea, 60 millones de personas, cifra comparable a los 70 o 90 millones del Imperio Romano en la época de Augusto, bueno, comparable a muchas otras cifras, por ejemplo, a la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, qué sé yo. Si se trata de comparar cifras, podemos compararla también con la edad de mi tía Dora, que es menor. Algo menor. Sí. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales. Ya empezamos, recién lo terminamos y ya empezamos a sospechar de eso. Debe ser impugnado. ¿Qué pasó con la impugnación de todos los comicios que había? Sí, eh, bueno, bueno, quedaron bueno, ahí. esto también ha sido impugnado. Parece que las cifras no eran reales y quizá había más gente, porque en todo el sur de China, al sur del río Yangtze, ese que ahora están eh, encauzando con fenomenales represas, dice... Eh, el censo en el sur estuvo mal hecho, o con desgano. ¿Qué quiere decir censar con desgano? Y te claro. cuento la mitad. Sí. Te asoma agujito. Claro, ¿Cuántos son así. acá? Siete. Ponéle claro. cinco ahí. O sea, que el chino es exagerado. Sí. Y el censista chino eh, cuenta cuenta con ese sí. eh, con esa exageración y te, te baja. ¿Cuántos son aquí, señor? Diecisiete. Cuatro. Sí. <ríe> Muy bien. Eh... Y parece que de esos 60 millones, solo 6 o 7 millones vivían en las ciudades. Sin embargo, en las 1587 provincias, 1587 provincias tenía el imperio. Calcule, si uno le cuesta aprenderse las 22 provincias... 1587. 1587 para los niños chinos serían... Lindo para llevar su historia. Sí, claro. A ver, dígame las provincias. Y para jugar al baldero Acá hay un, un, un truco que se llama las 14 provincias. Imagínense las 1587, claro. se te corta el violín. Bueno, el caso en que en cada una de estas 1587 provincias había al menos una ciudad que era su centro administrativo. Si bien las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos, eh, la mayoría de las provincias tenían unas ciudades muy chiquitas, 100, 200 chinos. Las dos capitales del Imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Y tenían una población de alrededor de... ¿Alrededor de no? Eh, Chang'an era más grande, tenía 250.000 habitantes, y Luoyang, 125.000. Las calles de esta ciudad desatenció. Dispuestas en forma perpendicular, como se lo exhalen en Argentina, en virtud de la forma fundadora de, de los españoles no ha sido siempre así ¿eh? no y, no fue de cuadrícula usted dice aquí en Argentina bueno no, no ha sido siempre así en el mundo uh -huh. y, y, yo lamento esa forma cuadricular del damero eh, lo lamento desde el punto de vista de la belleza arquitectónica uh -huh. no es lindo no uh -huh. hay algunas ciudades italianas Siena etcétera que que eh, Construían los edificios y después construían otros edificios desde los cuales tenía que verse el edificio construido antes en cierto ángulo. Y algunas calles las hacían tomando una curva para que no se viera, por razones eh, desde luego artísticas, pero también estratégicas, para que no se viera dónde terminaba la calle. Qué lejos o qué cerca estaba el río o el campo o el bosque. Entonces vos veías hasta una cuadra y pico, pues la calle doblaba. Y tu visión era siempre de construcción de construcción calculada. Calculada para la belleza, no calculada para para el capricho. Y no y no termina en ningún suburbio eso, ¿no? Porque si termina en un suburbio, pero vos no lo ves. Entonces, este, la ciudad da una sensación más sólida. Esa es la idea que tenían los italianos que no tenían los españoles. Otros han reemplazado ciudades así por otras más directas, como pienso en París, del, del, del, del arquitecto Hoffman, que es, un, eh, es una ciudad construida para, para que las tropas puedan desplazarse por la ciudad y, llegado el caso, eh, dominar fácilmente a los muchachos. Eh, el caso es que las calles de las ciudades chinas, o de estas de Chang'an, estaban dispuestas en forma perpendicular dividían una área circundada por una muralla gigante de 25 kilómetros de largo y estaban divididas las ciudades en varios barrios subdivididos a su vez en los llamados Li, que eran distritos pequeños había 160 distritos en Chang'an y cada Lee estaba rodeado de una murallita también de una pequeña muralla. Los chinos siempre estuvieron fascinados por la muralla. Hicieron la inmensa muralla china, la mediana muralla que rodeaba la ciudad y la pequeñísima muralla de los Li. Cada uno de los 160 Li tenía su muralla y en cada murallita había una sola puerta. Los habitantes de dos distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita. Ahora bien, esa puerta te la cerraban a la noche, te la cerraban y no podías pasar de un barrio a otro por la noche, eh, para anunciar la apertura de la puerta, tocaban el tambor. Para cerrar, me imagino que también. sí Ya que tocan cuando ¿Sale? te abren, pues tocame cuando te claro, siga. Ya que compramos tambor. Sí, pero ¿sabe qué? Ahora estoy pensando. Por ahí usted está abriendo, y a mí me va a parecer que sí, cierran... Cerrado. ...o viceversa, si darme una confusión bueno, mejor... ...supongamos una trompeta y un tambor... ...ahí está... Ahí está. Eh, ...cuando me la cierra... me ...toca el tambor... ...y cuando me la abre... ...me toca la trompeta... ...me toca la trompeta, por favor... No. <risa> ...como a seguirle... ...muy bien... ...los habitantes... Que, que, ...que por ahí... ...estaban visitando a un... ...pariente en un distrito lejano... ...y lo, lo chapaba la noche... ...tenían que quedarse a dormir ahí... ...muy a menudo... ...porque les era imposible eh, atravesar las distintas puertas... ...luego de la calle del sol... ...eran frecuentes las protestas frente a las puertas... ...imagínate... ¡Eh, eh, ...por dos minutos, ¿qué les claro. cuesta? Yo quisiera... ...abrir... <risa> <risa> ...me imagino... Eh, ...la puerta se cerraba con la salida de la primera estrella... ...y el que se la perdía, se quedaba encerrado... ...la planificación urbana de las ciudades del imperio Han... ...de la dinastía Han... ...se regía por una serie de antiguas ideas que se resumían, atención, los que leen revistas de arquitectura y de esoterismo. Se resumían con las palabras Feng Shui, que aclaro, para los que no dominan el idioma chino, que son muy pocos, quiere decir viento y agua. Quiere decir que el idioma chino es facilísimo. Viento se dice Feng, agua se dice Shui, y así por el estilo. Ya está. Ya estamos para viajar. Ya estamos para viajar. Todo estaba construido para protegerse de tempestades e inundaciones. Además, el emplazamiento de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse, querido Barton, de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Preferían los chinos, dice este cronista, a aliarse a la naturaleza antes que oponerse a ella. Objeción. ¿Qué quiere decir esto? Aliarse a la naturaleza... Y no oponerse a ella Con lo por ejemplo, que se proponga que si va... no, claro. si vas a Por hacer ejemplo, usted va a cruzar de... un río Hay un río, en vez de hacer un puente Usted se tira al río y se moja no, claro, Eso quiere eso... decir no oponerse a la naturaleza O lo ataca un tigre Y usted se deja comer En beneficio de la cadena alimentaria No, no pero imagínese que hay que hacer Por ejemplo, ellos utilizaban tanto el mimbre O ese tipo tiene que hacer, no lo van a poner contra el viento Decían, o ponelo para que el viento raspe Y Esto, no se caiga eso debe, debe ser eso debe, sí. Es decir, es inútil escupir contra el viento. Exacto. Eh, el cuadrado era la forma clásica de las ciudades chinas, básicamente porque se creía que la tierra era cuadrada. Qué curioso que los españoles también hayan elegido el cuadrado, siendo que ya no se creía en esa forma. En cambio, los chinos creían que el cielo era redondo, lo cual me imagino produciría... Enormes desajustes en los bordes del horizonte. Claro. <risa> eh, el caso es que también pensaban, creo que con toda justicia, que el cielo estaba sostenido por cuatro columnas. Hemos hablado de una cosmogonía china según la cual se explicaba la eclíptica, decir, la inclinación del eje este, de la Tierra, en virtud de la caída de una de estas columnas. Parece que un animal mítico, no me acuerdo cuál era, había eh, inclinado un poco esta columna. Había, este, había, una de las cuatro columnas estaba medio pachucha y esto explicaba brillantemente, por cierto, ese pequeño ángulo que hay, eh, este, que se llama la eclíptica y que es la inclinación del eje sobre el cual gira la Tierra. Bueno, eh, la vida en la China estaba a cargo de las autoridades en todos los, los aspectos, ¿no? Eh, todo era muy rígido hasta que aumentó tanto la población que no hubo manera de sujetar a cada cual en su barrio durante la noche. Claro. Es que vio tanto no oponerse a la naturaleza te nace mucha gente. Eh, es verdad, pero también ya que no se oponían a la naturaleza porque no dejaban que la gente eh, obedeciera a su naturaleza y que no hubiera por el barrio que quisiera. Eh, el caso es que no lo hacían. A diferencia de las ciudades de Occidente, las ciudades en China... No desarrollaron absolutamente ningún papel a favor de la industria y el comercio. Su independencia nunca fue tanta como para librarse de las ideas jurídicas, políticas y religiosas tradicionales. Entonces eran ciudades muy densas, los ricos mismos tenían poco espacio. Todos los patios eran chicos. A ver, eso sí, tenían siempre un jardincito. ¿eh? La densidad era, agárrese, no, de ahí no. 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 40 .000. Como perejil en maceta, barrio. O sea. El aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional centrada en el patio. Las casas de los ricos tenían dos patios. El de adelante y el de atrás. Los mamíferos tienen cuatro patas. Dos adelante y dos atrás. Era una porquería, por majita que uno tuviese. Estabas amontonado, aislado y encerrado de noche. No podía ir... No podías tener una novia en Saavedra porque tenías que verla de día y, y claro. lleno de familiares que no hacen otra cosa que mirar. Con, con esa mirada terrible que tienen los chinos con los que están de novio. Yo por eso no voy a los restaurantes chinos con mi novia porque siento que la mirada china es acusadora. Sí. por lo menos de sospecha, ¿no? De sí, que el, el mozo sospecha hay. que es una novia mala vida. Sí. Y lo peor es que tiene razón <risa> Una novia siempre es mala vida Sobre todo si la lleva a un tenedor libre chino Sí, ¿no? es verdad Pero una novia siempre es mala vida porque se conquista Sobre el, la desgracia de algún otro Que es el novio anterior y si tú nunca he visto que una novia se, con, se consiga con un plan de ahorro De ahorro previo <risa> Muy bien Pero más allá de estas consideraciones <risa> China Discúlpeme los que más, Quienes más sufrían en, en aquella organización eran las mujeres. Imagínense, el hombre gobernaba en la casa, estaban los ancianos, eh, estaban los sirvientes, pero las mujeres eran encargadas de todas las tareas de limpieza. Las lecciones para las mujeres escritas por Panchao, la hermana del emperador Pancú, naturalmente que la, la hermana de Pancú se tiene que llamar Panchao, dan una idea de lo que era el matrimonio durante la dinastía Hanh. Una basura. El hombre debía casarse entre los 16 y 30 años y la mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido por miedo a que la pareja tuviese un ascendente común. Esta norma, iniciada en la dinastía Zhou, todavía sigue vigente en la China actual. Y hay apellidos muy frecuentes en China que se repiten muchísimo. Un décimo de la población se apellida Li, ¿Qué tal Lee? Por ejemplo, Bruce Lee o Christopher Lee. O sea que si usted se llama Lee, tiene muchísimas chances de enamorarse de una chica con su mismo apellido. Bueno, no van a dejar que usted la vea. Encima, viven ustedes en barrios separados y tienen que andar ocultando su amor entre 40.000 habitantes por cada kilómetro, lo cual es una porquería. Eh, bien. El día de la boda... A la mujer le afeitaban la cabeza. ¿Un chiste era eso? Eh, sí. En China se cuenta siempre este chiste que no sé qué gradía tiene. Eh, sabes qué le hacen a la mujer el día de yugoda? No, contesta Li. Y Li responde, le afeitan la cabeza y todos mueren de risa. Y le preguntan, ¿y al novio? Eh, también. Sobre la parte afeitada, es decir, la cabeza, se agregaban trenzas, a veces las mismas que le habían quitado. Eh, el pelo desprendido se apoyaba en un almohadón de seda, en medio de un adorno de piedras de colores, flores artificiales y papel pintado, que era obsequiado al novio durante la ceremonia. Bueno. El hombre trabajaba largas temporadas fuera de casa, y según Panchao, la mujer quedaba en sombra, o en eco de la casa. Un hombre podía divorciarse de su esposa si ella era desobediente con los suegros. Quiere decir que los suegros podían darle órdenes a tu esposa. Las minas mm. se pasaban trabajando para los padres del novio que se rascaban a cuatro manos mientras, sí. mientras la, la nuera hacía todas las tareas de sí. una porquería, porque que te mande tu marido ya es malo. Que te mande tu suegro, viejo del diablo, que ni siquiera ni siquiera me gusta. Y así son los Lee, ¿viste? Sí. Así son los Lee. A mí igual no me mire mucho porque me estoy por mudar a China. ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿A, ella sí. Le está gustando, a mí me está gustando. ¿eh? Bien. Eh, también podía divorciarse el hombre si la mujer era epiléptica, estéril, celosa, contestadora o poco dócil en caso de doma. <risa> <risa> Pan Chau escribió... El respeto y la sumisión son el único sostén de la mujer... No crea. ¿Qué tal? Te presento a El Respeto y, y la Sumisión. Señorita. Con ustedes El, el respeto, respeto y la Sumisión. Bueno. Una mujer deseosa de conservar su matrimonio no debía disgustar nunca a los padres del marido, como ya he dicho. Incluso la viudez tampoco significaba la libertad, porque seguías, sí. disculpaba que te lo dije, sujeta favor. a tu suegro. Sí. Si moría tu marido y te empezaba el suegro a mandar a sí. limpiar el baño cada cinco minutos. <risa> eh, a veces la amenazaban con nuevos matrimonios y ella eh, no podía negarse, salvo que entrar en un retiro espiritual que era todavía peor, ¿no? Las concubinas no eran consideradas parte de la familia. Tenían un estatus menor, etcétera Dentro de las labores de la casa... Eh... No, fuera de las labores de la casa. Hablaré de los pies de las chinas. Opa, todos hemos oído esos rumores que se vendaban las patas. Bueno, primero eran eran muy hábiles para mover los pies. De tal modo que podían tomar del suelo con las patas los objetos más pequeños, como si lo hicieran con los dedos de esta mano. Claro. Es decir, la mujer china tenía mucho que hacer en la casa, pero por suerte se ayudaba con las patas. Claro. Claro, porque mientras con las manos, por ejemplo, limpiaba el baño, con las claro, patas claro, te claro, claro. un pulón. Claro. Alcanzame la aceituna, ¿no? Claro. Pero, en otro orden y por cuestiones estéticas, le rodeaban los pies con vendas empapadas en aceite. Mmm... Les doblaban el dedo, el dedo grande del pie este... y eh, se lo volvían hacia abajo. Cada mes le apretaban el, men, el vendaje hasta que cuando la mujer llegaba a la adultez, los pies no eran mayores que el tamaño de un puño. Eso estaba bien Se enamoraban de eso, como Rolón. ¡Qué lindo pie! <risa> ¡Qué lindo pie! En la legislación de la dinastía Han, la, las penas para la mujer eran gravísimas según se ha visto el adulterio significaba la muerte de los dos culpables sorprendidos infraganti si te sorprendían infraganti infraganti es una palabra que eh, sí, un, un giro que denota lo que uno acaba de ver los vi infraganti y uno se imagina que efectivamente estaban haciendo algo parecido a infraganti aquí estamos infraganti Che, ¿qué te parece si vamos a tu casa y después Infraganti? <risa> eh, sorprender Infraganti a, a adúlteros era fácil, dada las pequeñas de las ciudades y la alta densidad de la gente. Sí, te solo... daba vueltas y ya encontraba claro. unos adúlteros. Con un solo patio claro. no claro. teníamos mucho para dibujar. ¿eh? Eh, bueno... La mujer, en estos casos, era sometida a un espantoso suplicio. Dentro de una bolsa guardaban unas cuchillas. Cada una, cada cuchilla, llevaba la inscripción de la parte del cuerpo donde debía ser aplicada. Entonces el verdugo iba pelando las cuchillas dentro de la bolsa como a la lotería. Claro. Decía... La que te toca, te toca. El ojo. <risa> Atrás de la rodilla. <risa> Qué lindo para reemplazar al barquillero en la playa, sí, ¿no? Sí, también, <risa> con las cuchillas. ¿Quién quiere jugar? Eh, muy bien. Si una mujer se atrevía a golpear a su marido en el escracho, se le propinaban 100 palos. Oh, Mirá Bueno, esta sociedad era el infierno de María Laura Santillán. <risa> Sin embargo, si vos matabas a tu mujer, por lo menos te, ap te aplicaban la pena capital. Te mataban también encuentro los esclavos de los que hablamos el otro día, es imposible calcular cuántos había en el Imperio Han, pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos. Había algunos esclavos del Estado, la mayoría se encargaban del ganado estatal. ¿Eh? En las minas de hierro trabajaban únicamente los delincuentes, no como aquí que los delincuentes trabajan en otros cargos. <risa> el trabajo obligatorio propiciaba la mano de obra necesaria para las obras hidráulicas, transporte de grano, ¿eh? qué sé yo. Último detalle. Había derechos civiles para los esclavos. Un amo no podía matar al esclavo. Dos príncipes fueron ejecutados por haber ordenado matar a sus esclavos y One Man hizo que uno de sus hijos se suicidara por haber matado a uno. Suicidate, <risa> Difiere, como hemos visto, con la antigua Roma, donde, según decíamos el otro día... Cada, el padre de familia hacía lo que se le daba a ganar con los esclavos. Bueno, esta era la ciudad en la dinastía Han. Eh, hemos visto la horrible vida de las mujeres, etcétera. Y a quién dedicar entonces este viaje por la China. A mí me gustó mucho más la ciudad de Hancheu que hemos visitado hace años, que era una ciudad llena de canales, de borrachos, de casas de baños, de cortesanas... Y de bomberos, porque como eh, casi toda la ciudad estaba hecha de bambú, claro la que usted dijo. Se prendía fuego en Se ceguita. prendía fuego a cada rato. A cada rato. Pasaba un dragón, ponerle suspiraba. <risa> y, Chavo espeleta ¿no? Y ya tenemos un <risa> Tenemos un barrio un menos. Y ahí los bomberos estaban todo el rato, ¿no? Claro. Esa me gustó mucho más, esa ciudad. Pero esta es una linda locación para una comedia de enredos, por ejemplo, ¿no? Esta de la, la ciudad... Las puertitas... Para, para el cine, los uh -huh. barrios con una sola puerta para entrar y salir, el adulterio con una pena terrible, cosa que cuando... Es decir, un adulterio eh, en París 1960, con el licarón, eh, no le mete miedo a nadie. Pero aquí sí, casi es una obligación... Eh, ciudadana el adulterio en Francia, pero en la China en la dinastía Han te matan, ¿no? Sí. Eh, extraordinario, es una gran idea para una comedia musical. Uh -huh. Los los adúlteros de Chan Han. <risa> Entra por Todo, una puerta, sale por la otra, sí, la todos con máscara los, autores, cosas, los actores, cosa que el público no sepa quién es uno y quién es otro, cosa que de todos modos ocurre en algunas comedias musicales. Claro. <risa> Bueno, ¿a quién dedicar esto? Desde luego a la mujer china. Curioso, en quechua, china es mujer, ¿no? La mujer china sería una insistencia molesta. A las chinitas, y a todos los chinos que siempre han sido muy industriosos, siempre se le han pasado inventando todo. Los fideos, la carretilla, el timón, el estribo, el sismógrafo, la, la, la, la imprenta, los cuetes... Los cohetes, los sobre cuete, todo. Los, los cohetes. cohetes, Yo cuando llega Navidad no. y empiezo a tirar cohetes... Se acuerda de los chinos todo el tiempo. Se acuerda de los chinos. El viaje de Marco Polo a la China no. cuando se encontró, ni siquiera con los chinos, encontró con este, este con, con, con los del Kublai Khan, que eran eh, mongoles. Mongoles, claro. Eh, y él creyó que eran chinos porque... Sí, por la carita. Y porque incluso los otros no lo desengañaron. Claro. Somos los chinos, habían tomado el imperio después de todo. Claro. Eh, y entonces eh, el emperador, el Kublai Khan, que sé yo, le habrá dicho, le va a mostrar ahora todas nuestras habilidades. Y le dijo y a le los abrió. cortesanos, a ver, dice... Mostrale, abríle dos, dos paquetes de espagueti para que vea. <risa> Sí, no, y tírense unos cuetes acá claro. para el, para el muchacho. Tirá un ropeportón para el muchacho que viajó tanto. Claro. Eh, ¿Qué le parece? No, no, Marco Polo. Dijo, cuando no. vuelva, dijo Marco Polo, la joda que Uy, se va a voy a hacer en la corte de Venecia. No me para nadie. Sí, sí. En Venecia le decimos distinto, bien. A todas esas personas vamos a dedicar este tango que debió haber sido No salgas de tu barrio. Por Azucena Maizani, pero ya lo cantó Karina Biorlegui en Mar del Plata. ¿Vio cómo es Karina Biorlegui? No en tal de arruinar programas posteriores, sí. canta tangos que corresponden a otra parte del ciclo. Eh, hoy entonces vamos a escuchar a una amiga de Karina Biorlegui, uh -huh. lo cual le va a dar mucha más bronca. Claro. <risas> Escucharemos a Ruth Ataguile, que ha grabado el tango La Viajera Perdida, que se refiere con toda certeza a una china que fue a visitar a un pariente, a un li de Chang'an, y la agarró la noche y se perdió. Se perdió. Imagínense, 160 uh -huh. li, la puertita sola. Uh -huh, claro. Se perdió y la viajera perdida es un tango de Héctor Pedro Blomberg que refleja, o mejor dicho, que no refleja, que está hecho en atención a esas chinas perdidas durante el imperio Han, pero que para disimular ha sido situada a principios del siglo XX, en un barco de Francia, en un puerto español. Eh, detalle que no hace sino certificar la veracidad de lo que estamos diciendo. Nuestra metodología es la metodología del inquisidor. El inquisidor trabaja así, como hemos dicho alguna vez aquí. Te hace una pregunta, por ejemplo, recitame los diez mandamientos. Si vos los recitás es porque el diablo te los sopla. Claro. Y si vos no lo sabes es porque el diablo pecador, te impide recordarlo. Claro. De manera que no hay manera <risa> Desafar, de zafar eh, de nuestra lógica. Claro. La lógica del inquisidor se aplica no tanto en la inquisición, ¿no? sino infinidad de foros eh, de psicóticos, <risa> neuróticos, <risa> eh, etcétera que están ahí interrogando personas para ver eh, para sacar conclusiones. Mejor dicho, no para sacar conclusiones. No, con, conclusiones ya tenían ellos, para, ¿no? Para sacar conclusiones ya, ya traían sacadas de la <risa> claro. casa. Entonces el procedimiento intelectual es ese. <risa> claro. Siempre es. si eh, Por ejemplo, analicemos una eh, una situación histórica, la, la gestión histórica de una forma de manejar el Estado. Si esa gestión eh, fracasa es porque efectivamente tal como venimos, teníamos razón cuando decíamos que el camino era muy duro, claro entonces justifica este, la matanza de un millón de personas. Y, y si tiene éxito, de luego tiene éxito. O sea, no hay manera de que el inquisidor y el que tiene ese procedimiento en general, procedimiento denunciado por Karl Popper, un eminente epistemólogo, no, no hay manera de fallar así porque ocurre lo que ocurriere, esas, él les llama pseudociencias, eh, se encuentran, eh, encuentran un caso justificado. ¿Qué pasó? ¿Esto? Ah, a ver, ya lo decía. ¿Pasó lo del otro? ¿Se murió el enfermo? Ya lo decía yo también. Dice, ¿cuál es la forma, querido amigo Freud, de, eh, de falsar, de refutar su teoría? No hay. no hay. Lo que no quiere decir que el psicoanálisis no haya conseguido extraordinario resultado claro pero poppper decía popper decía no lo digo yo no no digo nada no sino si tarde de memoria y mal cosas pues es que han dicho otro que para eso hacemos un programa ¿no? <risa> Popper decía bueno eso no es una ciencia blanco. y todo lo que sucede viene a convalidarlo, lo eh, entonces no hay manera eh, la, la falsación de la que hablaba Popper era descubrir algo que sí si ocurría si ocurría y te arriesgabas, tomabas riesgos, era que lo que decía no era cierto. Por ejemplo, la, la famosa teoría de la relatividad, convalidada por un famoso experimento de, de, de, de Arthur Eddington, eh, y bueno, eh, era un riesgo. Einstein decía, bueno, yo digo esto, y si esto no es verdad, tendría que suceder esto. Ahora, si vos, yo digo esto, y cualquier cosa que ocurra, cualquier cosa que ocurra, no sé si demostrarlo, entonces no es una ciencia, decía Po no Yo... Demostrado entonces la, la pertinencia del tema musical Si sí, tenemos merced, la certeza una elaborada sí. Sucesión de citas incorrectas Todas eh, Llegamos a la una de la mañana Y comprendemos que no podemos escucharlo Entonces vamos a hacer un experimento Para ver si era verdad Vamos a meditar Durante cinco minutos Vamos a escuchar el noticiero Y después, si verdaderamente captamos que la viajera perdida por Ruta Taguile es un tango dedicado a los chinos, lo oiremos. Y si no, no. Se <risa> ve que la gente está siempre en internet. Eh, 250.000 votos. Sí. Dijeron que el tango había sido compuesto efectivamente para la China. Un eh, millón 100.000 votos en blanco. <risa> Gente que no tiene se vayan que todos. Y un voto para que esa misma canción sea cantada por Karina Beorlegui. Y adivine qué va a pasar ahora. Va a cantar Ruth Ataguile, La viajera perdida, el tango compuesto durante la dinastía Han en el imperio chino. Adelante. de blanco sentada en el puente Leía novelas y versos de amor O si no miraba la espuma que hirviente Cantaba la estela del viejo vapor En noches serenas soñando a mi lado Mareados de luna y en suelo miraba en el cielo estrellado pensando en el puerto del último dios pasaaje la rubia de un viaje lejano que un día embarcaste en un puerto gris porque nos quisimos cruzando el océano porque te quedaste el país aun guardo la vieja no Si sueñas, quizás hayas muerto Pero en mi nostalgia romántica y gris Espero encontrarte soñando en un puerto Bajo el claro cielo de un dulce país Te amaba y te fuiste, seguía el navío Mares de brumas y puertos de sol, tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano La añoranza en mi vida, acaso ni sabes que yo te lloré. me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción, refleja en tu Ruta Taguile con la viajera perdida en las venganzas será terrible el acompañamiento estaba a cargo del de querido Fernando Marzán y un trío de cámara o sea que es piano, violín y cello está ¿eh? bien, muy linda linda versión, lástima que no pudimos escuchar a Karina Berlé que nos dice aquí en un mensaje ¿quién nos lo dice? Karina Berlé que llamó al 4535 4000 o mandó un mailolina no lo sé eh, nunca lo sabremos Bueno, pero en tal caso era dolina.infobae.com.